Quisiera comprarme una camiseta. ¿De qué color la quieres? No sé. Mira qué bonita es esa. Sí, no está mal. Pero es un poco cara. ¿Entramos? La roja es mucho más bonita. Yo prefiero la azul. Además, es más barata que la roja. Y menos corta. Sí, tienes razón. Pero me las pruebo las dos. Vale. Te espero aquí. Por favor, ¿dónde está el probador? Aquí mismo, a la derecha. Pues, ¿qué tal te queda? La azul me queda grande. Ay, qué pena. A ver si tienen en tu talla. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Tienen otras tallas de esta camiseta? ¿Qué talla busca? ¿Grande o pequeña? Pequeña, la 36. Un momento, voy a ver. Lo siento mucho, pero en azul ya no queda. ¿Prefiere otro modelo? No, gracias. Entonces me quedo con la roja. Pase por caja, por favor. ¿Con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. Aquí la tiene. Gracias.